Materia Reservada 2.0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 Eh, rotundamente en estos momentos está en, en prisión pendiente de el proceso de eh, de, de, de, de los Desde procesos judiciales no no no ahí, ¿a dónde? Sí, procesos a Rusia, a estados unidos no no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 Bueno, este era un solo hombre que podía haberle, podían haberle sacado ellos. Que, en fin, seamos, eso, te, eso te iba a preguntar yo, Calvario. La, la seguridad de la embajada sí, le podía haber dicho, pues te le expulsamos si no quieres, de aquí. No, y, ya, y, no le, está, ya no ya no puede seguir viviendo aquí. Y es algo que habla mal de, desde mi punto de vista, porque lo he contado en otros casos, habla mal del país que, que lo acepta. Es decir, el, ¿Y el que lo hace. Claro, también. sí, sí, no, también. Y el claro. que lo permite. Claro, o sea, habla mal de todos.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 Unos pisos, unos tareas, unas viviendas compradas en España con dinero que se encontraba en un paraíso fiscal. en eh, Un paraíso fiscal había comprado a través de esa empresa eh, que estaba en ese paraíso fiscal, en las Islas de Vírgenes o en no sí, sé dónde, sí. eh, pues había comprado esos eh, apartamentos esas viviendas. Claro, es eh, que... Pero Lenín Moreno eh, por eso, de que, eso de es. muchas cosas, ¿no? Eso eh,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 Pues bueno, eh, pero que mientras... Miente, le... que no. él... Son trampitas, sí, son sí, no. trampitas. No, no, no. no. Pero, tan, eh, no claro, es que mienta. Claro, mientras tan... a sus intereses... Eh, claro, eh, pues, vale. es que Oye, ahí. Por cierto, una de las informaciones que se dieron a conocer en tiempos pasados era que si Assange era detenido en alguna ocasión, Wikileaks iba a sacar información. Que se, se abría la caja de Pandora. sus archivos, ¿no?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 que sería digamos esa esa bala en la recámara pero como digo yo creo que ayer se se mezclaron las ehh por el momento no digamos por con la por la emisión del momento y también por los titulares yo creo que ayer se produjo una revolución pensábamos que sí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 A, no sé, a, a los temas de corrupción a, a casi, casi cada semana tenemos información que puede ser escandalosa debería de ser algo realmente potente para, para que de alguna manera pues al final el objetivo es consumido Javier Sevillano, nuestro productor, me dice Miguel Ángel Ruiz sal de una vez de la embajada de Ecuador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 Assange, pues me temo que el soldado Manning eh, va a estar en prisión muchísimo tiempo no sabemos eh, qué se escribirá en el futuro qué pasará, Fernando indiscutiblemente, solo podemos anticipar una cosa, que se ha escrito el capítulo, que quedan muchas cosas y que va a pasar eh, mucho eh, el eh, futuro de Assange eh, Suecia, no va a ser no, no existe petición de, ella, de extradición eh, de... No, luego el Reino no, no, no, no, no. Unido, yo creo que se va a quedar en el Reino Unido Ese, en mi opinión personal, se pues va a quedar hasta que cumpla la hasta que le sí, juzguen, le condenen y, y, y luego la eh, llegará eh, el, a Estados Unidos. El proceso de extradición puede durar dos años. Lo que dice. no sabemos sí, si estará pero, cuando llegue, eso ya es más sí, complicado. No sabias, pero sobre. sí, lo que no creo, en mi opinión, eh, es que eh, el proceso de extradición...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 sin posibilidad de adelantar. Y digo amo, algo yo más, a ver qué jugarreta están ahora buscando para intentar pillar a Snowden. Bueno, sí, lo tienen que hacer. está ¿no? Rusia, está, es, está mucho más complicado. <risa> sí. eh, el asilo a Putin Así es distinto, ¿no?, eh, bueno. la situación. Eh, pero yo creo que el titular que se ha dado es... Sabe...